Historias con identidad Soy el que quieras de Fabián Díaz Hagamos de cuenta que estoy ausente que no estoy, que no me ves que hago así con la mano y nada que me doy la vueltita y nada que abro la boca y nada o que estoy fuera de escena que estoy en otro lado no tan lejos pero que nadie me ve no ausente si no fuera de escena más allá fuera de la vista de todos ustedes que son el público no soy invisible pero si sí estoy más allá en esa parte con poca luz no fantasma simplemente hombre ausente o que soy un hombre evocado por alguien porque ya no estoy no estoy más no queda nada a mí pero alguien se acuerda por ejemplo Uy, ¿te acordás de tal, el que vivía con, cerca de? Uy, sí, ¿qué le pasó? No está más. Pero lo podemos evocar. Sí, evoquémoslo un rato. Yo cuando lo evoco, pienso en esos trompitos que se usaban en una época que le dabas cuerda y largaban como a 200 por hora. Él me hace acordar esos trompitos. O si no, hagamos como que estoy muerto. Muerto, muerto, muerto. pim puff, nada. Lo negro, alguito frío. O que vengo y me paro acá. Estoy parado acá, acá, ahora, adelante de ustedes. Pero me quedo en silencio. Presente, pero en silencio. Pero presente. Ni ausente, ni evocado, ni fuera de escena. Mucho menos muerto. Muerto o no, eso no. Pin, puff, no. Estoy acá. En silencio. En silencio. Pero nos miramos. Si no, si quieren Podemos hacer interlocución real Yo hablo, vos hablás Vos me hablás, yo te hablo Hablemos de cosas simples Qué lindo día Fresco, tranquilo Está raro el tiempo Raro, raro, raro Yo vivo por acá A la vueltita está mi casa Casita de barrio Ver que quedan por ahí entras por la ventana, salís por el techo Te hago una pregunta así rapidito Vos, ¿me ves? Podemos ser, ya sé, personaje de una película. <risa> Alguno hace del nene de sexto sentido, ¿se acuerdan? Yo soy un muerto y te digo, ¿me ves? Y vos decís que sí. Yo te pregunto, ¿podés decirle algo a mi madre? Y vos tenés como siete años y apenas movés la cabeza del miedo. Pero vas y le decís yo estoy atrás tuyo y mi madre primero se ríe igual decís que soy así así y así y entonces ella sabe que es verdad que estoy ahí o no sé si no pues puede ser de mi moor y yo patrick ese y hacemos la vasija de barro como en go la sombra del amor que es la película preferida de mi madre los dos, ahora, acá y aunque vos no me veas porque estoy muerto o fuera de escena o ausente me evocás en el barro de la vasija y después levantamos la monedita que parece que flota porque yo soy un fantasma que se mueve y vos me sentís, no me ves pero yo te puedo tocar y te digo oh mi amor, mi vida yo sufro por tu amor adiós en mi soledad el tiempo se va tan lento o no sé alguna otra forma cualquier forma que quieras la que vos quieras dame la forma que vos quieras, en serio en forma de hombre que te mira de chirrido, de puerta de placar de vientito, de ventana abierta ahora que está fresco de gustito de pan mírame me ves ahora acá dame la forma que quieras yo soy la forma que vos quieras ahora acá me ves soy el que quieras de fabián díaz teatro por la identidad si tenés dudas sobre tu identidad consulta con las abuelas de Plaza de Mayo Te estamos esperando no pueden evitar ir cayendo en esta luz Es nuestra venganza de amor Contra sus odios estar vivos Como ayer porque nunca morimos Toma Oh Be your love to me Lonely rivers flow to the sea, to the sea To the open arms of the sea wait for me, I'll be coming home, wait for me.